Se queden quietas, que no digan nada. Eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan con las manos juntas, las cabezas blancas. Ellas vienen el pueblo a la plaza, a saber si hay alguien que les dé la cara con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa minando fuir un mes silenciosa De las muchísimas canciones que hay para las Madres de Plaza de Mayo, eh, eh, Vicente Lima hizo una selección de canciones y vamos a estar acompañándonos en la próxima hora eh, en este espacio que estamos dedicando justamente a escuchar un poco a Eve, vamos a estar escuchando algunos audios, y por supuesto actualizar, porque ella falleció en el fin de semana pasado, y desde el mismo día que se dio a conocer la noticia, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó para hoy a la marcha, como se hace todos los jueves, pero esta vez una diferente, ¿no? porque es eh, precisamente en homenaje a Ebe. Eh, se han citado muchas frases de Ebe Bonafini, eh, muchos conceptos. El día que me muera no tienen que llorar, tienen que bailar y cantar, hagan una fiesta en la calle, porque hice lo que quise... Dije lo que quise y peleé con todo como quise. Eh, tenía 93 años al momento de su muerte. Es un, un símbolo de una lucha eh, muy sacrificada, muy consciente, muy eh, combativa. De las madres, pónganlo eh, con letra minúscula en este caso, las madres que en todos los lugares donde hubo dictaduras, donde hay regímenes que que van contra los pueblos, que van contra los que luchan. Las madres juegan un papel muy importante, son las que no temen meterse ante un cuartel, enfrentarse a, al más uniformado de todos los militares, al que tenga el cargo más alto, lo que sea, porque están buscando un hijo, ¿no? Y eso Uruguay tiene una experiencia muy importante, de muchos años, eh, que sin duda falta mucho para reconocer ese papel. Eh, hoy en Buenos Aires, entonces, en la Plaza de Mayo, se va a hacer la marcha número 2328 A las tres y media de la tarde, está la lista de oradores que son, todas mujeres menos Demetrio Iramain, histórico militante de la asociación El orador de cada jueves, antes de EVE hasta ahora eh, Las que van a hablar, tiene, la menor tiene 81 años, pero hay hasta de 98 años. Hay una de las madres que va a hablar que tiene 98 años, Visitación de Loyola. Dijo Eve, ¿cómo quiero que me recuerden como una madre que luchó por la vida de 30.000 hijos? Una mujer común que lava, plancha y cocina, nada del otro mundo. No quisiera que me conviertan en otra cosa, pidió. Eh, ...se supone que hoy va a ser multitudinaria... ...la respuesta a la movilización... ...que va a ser la primera... ...desde el fallecimiento... ...de Ebe... ...el domingo pasado... ...hubo concentración en la plaza... Eh, ...llovía... ...y la gente igual hizo la concentración... ...y Ebe eh, de Bonafini pidió... ...que sus cenizas... ...fueran esparcidas... ...hay algunas versiones dicen... ...en la plaza... otros dicen en un árbol concreto... ...que ella señaló. Vamos a escuchar parte de, de audios que tenemos... Eh, ...vamos a empezar con el primer audio... ...que es de, de ahora, de este año, de octubre... ...una entrevista que le hicieron ahora en octubre... Eh, ...les recordamos, por si o se lo decimos al que... ...todavía no lo haya escuchado... ...que um, Jair Crisque, que llamamos nosotros... ...dos lunes por mes... ...el hombre de los derechos humanos en Brasil... Está, eh, estuvo con ella precisamente en octubre y lo recordó en la columna que hizo acá este lunes pasado. Eh, nosotros ahora vamos a escuchar una parte, aunque sea, de, este, de esta entrevista de octubre de este año. porque me gustó mucho la canción de Vicentico y me parecía que representaba mucho lo que me había pasado, porque no eran los que yo esperaba, era como muy idealizada mi vida, a pesar de haber nacido en una casa muy, muy pobre, era idealizada, novio a los 14 años, era todo así como demasiado hermoso todo, ¿no? Y me fui... Fui creciendo con esa, con esa suerte. Eh, padres buenos, hermanos buenos, familia muy querida, me enseñaron todos, maestros que me enseñaron todo. Y siempre pensaba, ¿qué me iba a pasar en la vida que todo me va tan bien? Y un día le pregunto a una de estas que te adivinan, que tiraba las cartas, a, yo no creo en esas cosas, pero le pregunto qué significa, porque yo siempre veía que se me caían los dientes o los veía en la almohada, o los veía en una bandeja, los dientes que vas a perder a toda la familia y yo me quedé, dije ¿para qué le habré preguntado? porque era muy joven cuando me pasaba eso y la mina me dijo eso, yo no creo las adivinas, pero esa mujer me dijo eso y la perdí nomás la perdí por poner una palabra prudente. Mi papá, mi mamá, mi hermano, yo... Esa es una foto en Punta Lara que yo siempre estaba enojada. Cuando se iba a Punta Lara yo iba en malla, en el micro. Mi papá y mi mamá con malla y salida de baño en el micro, a Punta Lara. Un micro de línea. los que más me enseñaron de la vida, ¿no? De estar orgulloso con lo poco que uno tiene, de saber que se ganó con el trabajo, que no hay que desperdiciar nada, que no hay trabajo indigno. Eh, mi mamá cuidaba a un niño enfermo, en, a un tipo que vendía leche, que tenía vacas, ni campo tenía el pobre, y le, le pagaba con siete litros de leche cada tres días y cada tres días había que batir para hacer manteca, para hacer ricota, para hacer... Había que utilizar los siete litros, viste. Entonces yo fui aprendiendo que del trabajo sale todo. Y los dos eran muy trabajadores, mis viejos, muy trabajadores. Y mi papá, desde los nueve años que trabajaba en la fábrica de sombreros, a los nueve años, entró a trabajar, pobrecito, le pagaban un litro de leche a mi abuela y dos monedas. Y mi papá no se acordaba de cuánto era. Así que yo de chiquita ponerle... En mi casa también la fábrica de sombreros daba trabajo a domicilio. Y mi abuela hacía los moñitos de los sombreros Orión para los ricos. Después estaban los sombreros, estaban los chambergos. Y se hacían sombreritos para los bolivianos. Y en mi casa se cosían todos los ribetes, los moños, todo. Y mi abuela hacía los moñitos. Y me, me enseñó a mí para que yo los haga. Yo tenía seis años. Y yo le decía, no no, no, no, no me gusta hacer esto. Bueno, no, yo no te cuento más cuentos entonces. Yo te cuento cuentos, yo te cobro. Yo te cuento cuentos, vos me haces. Y así, desde los seis años hacía cositas. Y mi abuela me enseñaba también todo, cómo se aprovechaba la comida, lo que quedaba, cómo se hacían croquetas con todo lo que quedaba. Y vos vas aprendiendo ese ahorro digno ¿no? de la pobreza. Y éramos como... Mi papá era muy busca vida, muy busca vida. Nada se desperdiciaba. Entonces vos aprendés el valor del laburo. Dejó los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio. Vamos a hacer la pausa de esta hora y a la vuelta vamos a seguir escuchando a Eve de Bonafini. Hacía amiguitas con el pan. No estoy de acuerdo con la frase remanida que dice madre ay. Una sola y nada más Sepa que mi mamá es gemela de mi tía Dos gotas de agua y cuatro ojos Que me supieron cuidar Hoy cuando se esparzan eh, las cenizas de Ebe de Bonafín En la Plaza de Mayo Se reencontrarán, digamos, esas cenizas Con las de Azucena Villaflor de Vicenti eh, ...que fueron enterradas en la base de la pirámide de Mayo... ...en el mismo lugar donde hace 45 años... ...las mujeres que se identificaron durante toda su existencia... Y, ...y lo siguen haciendo por un pañuelo blanco... ...que es el símbolo de esta lucha... ...allí comenzaron su lucha por los derechos humanos... ...y contra el terrorismo de Estado. Nosotros acá en la radio, entre tantos materiales que se han acumulado... ...tenemos una, esas publicaciones típicas de otra época... Eh, de las que se hacían a mimiógrafo, tenemos un librillo, eh, un folleto de 27 páginas, eh, Historia de las, de las Madres de Plaza de Mayo, se llama, y es en base a una conferencia que hizo el 6 de julio de 1988, precisamente, Ebe de Bonafini, donde repasa toda esa historia, ¿no? Eh, que bueno... ...se dicen dice muchas cosas acá... ...que caracterizan la época también... Eh, ...dice que la primera, es la primera vez que ella... ...hacía estos apuntes para contar la historia... ...que lo charló con todas las madres... ...porque ahí llevaban 11 años de lucha... <coughs> ...y que era muy intensa esa lucha sin ninguna duda... ...que no se podía resumir en una charla... ...conversaron entre todas... ...y de allí sacaron los elementos más importantes... ...resaltaba que las desapariciones empezaron en 1974... ...y en 1975 con la AAA. ...tenían en ese momento 600 casos... ...en el 76 cuando se instaló la dictadura... ...empezaron a haber muchos casos... ...y ya las madres de estos desaparecidos, de los primeros... ...habían empezado a moverse... ...yendo al Ministerio del Interior, a la policía, a la iglesia a los partidos políticos, o algunos políticos a los que se iba a ver, había algunos organismos, la Liga, que es un organismo que tiene muchísimos años, la Asamblea, que se había formado en el 76 o en el 75, familiares, a los que también acudían las madres, y bueno, empieza eh, a verse que están golpeando las mismas puertas todas, y que así se conocieron, ¿no? Algunas en el Ministerio del Interior, algunas en la policía, algunas en la calle, algunas en la desesperación de ir a la cárcel a ver si estaban ahí, y a la iglesia. Y un día, estando en la iglesia, en la iglesia de los asesinos, en la iglesia Estela Maris, que es la iglesia de la Marina, donde íbamos a ver a Graceli, a Azucena, Villaflor de Vicente, dijo que ya basta, que no se podía más estar ahí que ya no conseguíamos nada, que por qué no íbamos a la plaza y hacíamos una carta para pedir audiencia y que nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Y así fuimos por primera vez un sábado, nos dimos cuenta que no nos veía nadie, que no tenía ningún sentido, era un 30 de abril, decidimos volver a la otra semana un viernes y a la otra semana decidimos ir el jueves. Y bueno, después sigue esta historia, ¿no? Vamos a escuchar un poco más la voz de Eve de estas entrevistas. ¿Cómo está Eve? Es una persona con muchas dificultades y eso me da mucha tristeza porque una cosa es vivir, otra cosa es durar. Es difícil vivir, pero hay que cuidarse y Charles le la vida, viste cómo es. Se tiene una pileta más loco que es, imposible. No se mató porque tiene un dios aparte. El Diego era, era otra cosa. Charlie se daba como otros lujos con la gente. Tenía mucho acercamiento con la gente. Maradona no podía. Entonces lo, la desesperación siempre, de, de, cuando hablábamos con, con, con Diego, era lo que no podía hacer que no podía ir a comer a una casa si quería en cambio Charlie si quería comer a una casa iba o vos comías en la casa de él pero Maradona imposible eh, no podía no lo dejaban ¿Y ¿por qué yo no puedo ir a comer a un restaurante? ¿por qué no puedo ir a comer a tu casa unos ravioles que a mí me gustaría? ¿por qué no puedo? la última vez que lo vi lloraba por eso lloraba y me decía ¿por qué no puedo? y digo es el precio de la gloria que, es, que, que sos el, el, el, el, A veces el público le hace mucho daño, por eso no hay que permitir que te endiosen, ¿viste? Hay que conservarse las chinelas, las zapatillas. Yo cuando la gente me aplaude mucho, a mí no me gusta, porque lo único que pasa es que te alejan de ellos, como que no te... ¡Ay, te atendió Eve! Sí, entiende todo el mundo. No me gusta esa parte de que la gente te ame por otro, más arriba de lo que sos. Sos uno más diferente, pero sos uno más. Bueno, son esas cosas tan maravillosas de Cristina que siempre nos tuvo en cuenta, siempre nos invitó. Y fue un, una oportunidad enorme esa de poder estar en ese balcón, ¿no? Porque no solamente era el balcón de la Casa de Gobierno, sino que Eran ellas dos tan, tan increíbles. ¿no? Y es también, un, es, también es un lujo que una vez se da. El abrazo de Néstor. Son cosas que no, no se olvidan, ¿viste? Hasta cuando se te retiraba la silla, Néstor tenía otra calidad humana. Él te, se retiraba la silla para que te sientes y era como. No sé, había, tenía algo que era diferente. Yo siempre me acuerdo cuando asumió que él viste que se tiró. Yo digo, bueno, ahí fue la expresión más grande de que estoy con ustedes, ¿no? Estoy con mi pueblo. Se tiró, se zambulló. Y eso lo, lo pinta de cuerpo entero, ¿no? La humildad, la sencillez, el amor que tenía por lo que hacía como cuidaba el puesto en donde había llegado, un tipo muy cuidadoso de todo, muy respetuoso, de lo que él hacía era respetuoso. No le gustaba. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo. Los que nunca se fueron, los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos. Teresa Parodi cantando allí. Eh. Algunos oyentes nos han mandado algunos links para leer algunos artículos. Nosotros conocemos cuál es la. Eh, que fue discutida por su estilo, eh, por su forma de relacionarse con la política, por mil cosas fue discutida Eve de Bonafini. Nosotros hoy no queremos entrar en esa parte. Eh, el, lo que estamos tomando, por lo menos la intención que hemos tenido desde el principio, es levantar esa lucha que se dio hasta el último día, ¿no? Que por eso me parece que ella podía pedir festejen cuando me muera, como diciendo que no me llevaron para otro lado. Después, cómo se relacionó con un partido político, con el otro, con un dirigente, con el otro, es otro tema. Fíjense que en este momento ya está muerta, 90 y pico de años tenía cuando murió, y sin embargo, el jefe de gobierno de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, salió a criticarla. Ya o sea, cuando el enemigo te critica, porque alguna mella la hiciste, ¿no? habló de diferencias ideológicas y de valores que hacía declaraciones violentas que participó en cosas de corrupción acá eh, el problema es que las madres viven en una sociedad determinada y en el medio de un proceso, en el estado en que esté ese proceso y acá lo que levantamos nosotros por encima de todo es el papel de las madres, y en este caso debe que no midió Nada a la hora de, de reclamar por los 30.000 desaparecidos. Vamos a ir con otro, eh, un discurso, escuchar una parte de un discurso de los que ella dio. Eh, tengamos en cuenta que la semana pasada, el domingo, cuando se anunció que había muerto, la organización Hijos se fue a la plaza también. De cómo ellas con 90 y pico de años van quedando muy poquitas Y sin embargo esa lucha sigue adelante y ese pañuelo blanco que se tomó porque era un pañal, en la época en que los pañales no se tiraban, un pañal de tela, fue lo que usaron para reclamar por sus hijos. Y tiene tantos años esa lucha. ¿no? Escuchamos parte de un discurso de ella. Entonces, como queríamos informar, cada madre hacía tarjetas 10, 15, 20, las que quisiera, más o menos con un mismo texto, las tarjetas pedorras, <risa> unos dibujos horribles, pero nos comunicamos, pasaba un auto, un micro, una señora en la verdurería. Yo traje, no alcanza para todos, para regalarles, yo creo que va, como era un congreso, yo, compañero, A mí me dijeron que esto era un encuentro en Congreso y era una manifestación. No traje para la manifestación, me lo no, no voy a repartir algunos. Entonces, los les traje para que vieran, esta fue la primera comunicación de las madres. En la espina, en la esquina, con este dibujito, un corazón, una cruz, no se imaginan, con qué miedo íbamos solas y íbamos horas cada uno en la esquina como podía después decidimos escribir los billetes, ustedes ya saben el dinero ir a la feria a pagar con un billete que decía tengo un hijo desaparecido era el volante que pasaba más rápido y después un boletín en 1980 <risa> Entonces, hacemos un boletín también en el 80 no problema. Había que comprar una fotocopiadora, bueno, no sabíamos nada, aprendimos. Hicimos un boletín. En el 80 el primer boletín de la madre. Se nos ocurrió, lo más famoso somos, mandarlo al exterior. Y ahí lo empezamos a traducir en todos los idiomas, ese boletín, que era tan estúpido, que poníamos los cumpleaños de la madre. ¿A quién le importaba los cumpleaños de la madre? Nada. Pero bueno, también tenemos el boletín y después un diario, un periódico ya más firme, y después prensábamos, ¿por qué no?, compañeros de prensa, sí, también compañeros de prensa, y después, ya nos creció un poco más el copete, agregó sexual. No, no, no, no, eso era nomás, pero, ¿qué pasaba?, No teníamos una puta cámara. Teníamos una televisión sin cámara. Éramos Pero ¿saben qué hicieron los compañeros? La pedían prestada los jueves a la mañana a la Universidad de San Martín. Filmaban los jueves y la devolvían el jueves a la noche. Así empezó la televisión de Madres. No hay que tener plata. Hay que tener plata. ¿sí? Para poder Mi la familia radio. En serio, compañero. La tenía un croata que transmitía de la que si lo, qué? lo mierda, Bueno, así discretamente, de a poco se la fui sacando. Claro, él vino a decirme que tenía nueve hijos. No es mi culpa, le digo. Pero dije que era que no voy a decir acá. Le dije te pincharon los pocos, le lo dije que de radio nada nada nada y un día lanzamos en la plaza con ese coraje de las madres lanzamiento de la radio una madre afanada <risa> en realidad Bárbaro lo iba a vender o sea que él me lo iba a afanar a mí y antes con la de Barro la tengo yo y la, el croata era la excusa claro después me enteré que Bárbaro tenía que firmar para que yo tuviera la radio ¡Ay, oh, madre mía ¿no? se me complicó todo pero bueno, ¿saben cómo hice para que Bárbara no firme? ¿cómo? a ver, a qué no saben un, unos compañeros de la vida 31 investigaron la vida de Bárbara hice un radio teatro primer capítulo ¿a quién le robó primero Bárbara? segundo capítulo ¿a quién le siguió robando? tercer capítulo me firmó hebben Ik heb vine a Buenos Aires en año heb er he visto miles de van de desaparecidos hermosas jóvenes jóvenes jongeren, jongeren, jongeren, Yo me pregunto por qué la junta militar penso que Chile que Argentina podría crecer sin ese y Yo me pregunto por qué la junta militar penso que América Latina podría crecer sin ese espíritu Yo me pregunto Porque la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Y esa voz era de Sting cuando se encuentra con las madres en la Argentina, ¿no? eh, con su español como pudo, pero lo que dijo fue muy bueno realmente. Nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, estamos ya casi en las once y media, aprovechamos para decirles que Plinio Arruda Sampaio Jr. esta semana no puede salir, está, con, está como engripado, con tos, no puede salir, lo dejamos para el jueves de la semana próxima, se comunicó para avisarnos y, y para desearle buena suerte a Uruguay en el Mundial, eh, aquí enfrente sigue todo el despliegue ¿no? de la gente mirando el partido, que todavía sigue cero a cero. A la vuelta vamos a hacer un bloque más eh, con EVE, también recordando su vínculo con Fidel y con la Revolución Cubana. Pero primero va una pausa. Quiero esta canción al pueblo de Argentina. Solo le pido a Dio, che il Delorno me sia indifferente, che la reseca muerte non me encuentre, vacío e solo sin avere ciò lo sufficiente, solo le pido a Dios. Que el gusto no me sea indiferente que no me ambuete la otra mejilla Después que magara me era esta suerte Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea Diferente, het is een monstro grande y pisa pisafuerte, door de poebel la... in de he. un regalo para vos solo un cabel de amor. de amor de amor por tu valor con este adiós muy buena la, la selección musical eh, les decimos otra parte habría mucho para repasar pero estamos mirando los cubanos también le han eh, no, no digo ahora, eh, concretamente ahora que se murió, estoy, estoy viendo cosas de hace ya unos cuantos años, donde eh, se ha escrito mucho, hay fotos, el otro día nos pasaron algunas fotos preciosas de Eve con Fidel, eh, hay un artículo de Cuba Debate en el que dice que Eve de Bonafini apuntó en Argentina en noviembre de 2016, estamos a seis años de esto, eh, que profesa un gran amor y admiración por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y por su pueblo. No hay día que me despierte y no piense en él. Estoy siempre atenta a cualquier escrito que haga, a las noticias. Admiro todo lo que ha hecho por su pueblo, por Latinoamérica. El ejemplo que fue y sigue siendo siempre, dijo. Destacó en Fidel... Eh, ...su humildad y sencillez... ...lo que lo hace más grande aún... ...recordó cómo, ...cuando torturaron a su hija... ...en 2004... ...fue el primero en llamarla... ...y conocer lo que había sucedido... ...ella relató... Eh, ...que quedó bajo los efectos... ...de ataque de pánico... ...y viajó a Cuba... ...estuvo unos cinco meses... ...y ahí la curaron... ...amo a ese pueblo tan valiente... ...y tan increíble... Y quiero mucho a Fidel y a Raúl Castro, dijo Bonafini, que recibió en la sede de las Madres de Plaza de Mayo a Fidel, eh, a, Fidel no, a Fidel lo recibió también, pero no era en este caso, era a Fernando González, un héroe cubano y luchador antiterrorista. Queríamos eh, escuchar con ustedes, una, un audio muy corto, en el que le dice hasta siempre a Fidel Ebe de Bonafini cuando eh, el fallecimiento de Fidel. Cuando escuché que había muerto Fidel sentí que se había quedado el mundo oscuras. Ya no podía escuchar más lo que anunciaba el periodista y empecé a recordar los momentos que Que pasamos juntos, todo lo que significó Fidel para el mundo, para Latinoamérica, para su patria, todo lo que nos dio. Esa noche que me llamó para invitarme para el primero de mayo, yo creí que era un chiste, no pensaba que él mismo me llamaba. Cuando vino a de Plata, cuando vino a Asunción de Néstor, tantas veces como me recibió en Cuba, lo que hizo por nuestra familia, y no se puede creer. Yo sé que los indispensables nunca mueren. que parezca que dejan de estar en este mundo. Tenemos la suerte de seguir siendo amigos del pueblo cubano, que aprendió tantas cosas de Fidel. mundo que va a Cuba quiere hacer el recorrido que ellos hicieron cuando bajaron de ese pequeño barquito y no sé si todos se han dado cuenta del sacrificio y el esfuerzo que hicieron estos hombres tan valientes ojalá sigamos leyendo a Fidel, un tipo que veía el mundo 20 años más adelantado que todos nosotros y nos iba diciendo qué iba a pasar. difícil hablar hoy. Todos me llamaban para que diga algo. La verdad que tiene una cosa tan tan tremenda como es la desaparición de una persona como Fidel. Uno puede decir pavada nada. Lo amamos. Él nos ayudó a amar al pueblo cubano y vamos a seguir tomando sus enseñanzas como muchas veces le prometimos muchas veces uno promete cosas ojalá las podamos cumplir sé que vas a estar siempre Fidel en nuestros corazones, en nuestras vidas sos parte de los indispensables de este mundo pero te pido que de donde estés, que no los abandones Chigal. Mac, Estados Unidos, is delicious. Mejor es Mac, Japón. Yes. Que anuncian esta vez esperanzadas Que el viento a las tinieblas disipó El viento que hasta ayer jamás soplaba En nuestra dirección El viento que esperabas A la hora señalada Que indica tu relo que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj entonces mi pregunta siempre era abuela que ora son que importa la gramática incorrecta de ellas todo el tiempo en la razón en aún hoy yo necesito de antwoord, qué qué zijn abuela qué wat zijn het? de las campanadas que anuncian esta vez esperanzadas que el viento a las tinieblas disipo Bueno, y vamos a ir redondeando esto. Eh, disculpen ese aviso que se metió. Eh, pero bueno, eh, en este redondeo, ya que estamos con el ambiente del fútbol, eh, Izquierda Diario, en Argentina, publicaba en estos días, eh, recordando que el primero de junio del 78, a las 3 de la tarde, empezaba a rodar el balón en la cancha de River era el partido inaugural del Mundial disputado entre Alemania Federal y Polonia. No era la primera vez en la historia que un evento deportivo tendría uso político. Los nazis hicieron propaganda sobre las bondades de su gobierno usando los Juegos Olímpicos en 1936. En Argentina llegó el turno de la Junta Militar presidida por Videla, Macera y Agosti que ocuparon el palco de honor junto al presidente de la FIFA Joao Abelange y el cardenal de Buenos Aires Juan Carlos Aramburu como parte de la ceremonia inaugural habló el dictador Jorge Rafael Videla en su discurso dijo pido a Dios nuestro señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz mientras esas palabras resonaban en el estadio a escasos metros la picana no se detenía en la ESMA y desde sus oscuros calabozos se escuchaban los goles y el fervor popular. Sin dudas, una de las páginas más valientes, heroicas y desafiantes de la historia la escribieron las mujeres en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo. Despectivamente, más de un medio masivo de comunicación las nombró como las locas de la plaza. Sin embargo, ellas no se detuvieron y en su ronda de los jueves alrededor de la pirámide central de la plaza reclamaban la aparición con vida de sus hijos desaparecidos desde que se inició el gobierno de facto el 24 de marzo del 76 mientras toda la prensa internacional estaba en Núñez cubriendo el primer partido del mundial un grupo de periodistas entre los que se destacaron los de la televisión de Holanda fueron a la plaza de Mayo Allí Las madres aprovecharon para denunciar a viva voz, ante los ojos del mundo, los crímenes de la dictadura. Sus voces contienen mucha tensión, emoción y bronca. Una gran carga de lucha política se libraba entre las denuncias y las preguntas del periodista de Holanda. «¿Dónde están?», se preguntaron, y ellas mismas respondieron. «Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron». Mi nieto tuvo que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Allanaron cuatro veces mi casa. Me llevaron y torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Mientras las madres iban denunciando los crímenes del terrorismo de Estado, la Cámara hacía un primer plano de la enorme lista de desaparecidos confeccionada por ellos mismos, ellas mismas. Ya no sabemos a quién recurrir, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, en todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, le dijeron a los periodistas extranjeros, son nuestra última esperanza. Las imágenes a todo color en la televisión de las madres denunciando era una novedad. A los dos días de la entrevista los testimonios se emitieron por la televisión holandesa, Y desde allí empezaron a recorrer todos los rincones de Europa. Las Madres de Plaza de Mayo habían logrado lo impensado y lo imposible se volvió real. Quebraron el silencio, vencieron a la prensa cómplice de la dictadura y es a esa actitud que representó Eve a la que hoy homenajeamos. Madre de indomable voluntad Mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril, a los secuaces del dolor derrotará. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sos. La falta es un regalo para vos solo un vel de amor de amor, de amor.